Cause you're in early town, there's no need to be hung yeah, man There's a place you can go. I said, Yeah, man, when you're short on your door, you can't stay now. And I'm sure you will find me. Pues isto lle Radio Topio, histori de Estrella Estrella, isto lle es femos a Tierra O espacio que dende a campañas femos a terra, dende dic eh femos servirta daros a conoxer as grandes esferras, as grandes esferras contra o miambiente, contra o territorio, contra a terra que hue en Aragón e en outras partes del estado, eh continan amenazando pues os montes, os ríos, etcétera. hoy vamos a charrar de muchas cosas, de Vizcarrués, de Borovia, de Chaves, etcétera. Y más que más tendremos del otro cabo de teléfono a compañera de Aturando Yessa, a compañera de Río Aragón, que nos charrará de lo que va a pasar, de lo que va a pasar que llegue a manifestación del venien 15 de Abiento y de lo que ha pasado que llegue eh Como decir, a represión, a las imputaciones contra las diferentes personas que fan parte de un movimiento de defensa de la tierra. Bueno, nos deseamos con verse minutos de, de música antes de comenzar. Eh, recordad: Estoye Radiotopo, Estoye Destrella Estrela Estrella, Estoye Espendemos a Tierra. Día. Buen día Buen día eh, Bueno, del otro lado de los teléfonos tenemos a un compañero de Arturán de Yesa De Río Aragón, un compañero de Artiedra eh, que nos va a cerraron que xoa unha amiqueta o tolo quen que el queda de da situación actual do Antigo de de Yessa con as imputacións con coñeced eh bueno, as noticias que que que nos teñen fa vellas semanas, no de 18 personas que son imputadas por la actuación de bueno, da Guardia Civil fa dos meses en octubre contra as expropiacións eh miña analite contra esas expropiacións de do Antigo de Yesa Buen día, Adrián. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal plantas? Bien, aquí pasando el fin de semana en el pueblo, en un lugar. Sí, que. Sí, siempre hay de, de, de mi ser que, que tengamos a la persona en, en el estudio, pero también da, como como decir, una miqueta de, de respeto y de, y de glamour tenerla del otro cabo de teléfono. Bueno, en la mesa tenemos a, a dos compañeros de, de Sendemos a Tierra. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, pues lo primero que queríamos, eh, la primera pregunta que queríamos posarte, pues, eh, eh, bueno... Eh, Al Tuvashio todos eh, y todas conocemos eh, la historia de, de Antiguo de Yesa, pero bueno, de aquí no la conozca. ¿Cómo nace o, o proyecto, o sea, bueno, o antiguo actual y cómo nace y cómo evoluciona o, o proyecto de, de, de recrecimiento de, de Yesa? Bueno, pues Antiguo de Yesa, y, bueno, estuvo construido en el año 59 y bueno. durante una época de la dictadura en la que la construcción de, de antiguos pues era un, un punto fundamental en la política hidráulica de, del dictador Francisco Franco y concretamente Gastí lleva un proyecto anterior que quería hacer un antiguo en la zona de Berlín, pero al final finalmente se desestimó y se concretó en la zona donde está actualmente. Santana Belleza en su momento ya supuso el abandono de tres lugares, que son Tierra, Resta y Esco. Más de mil personas tenían que marchar de casa y, y ese objetivo supuso una bueno, digamos uh -huh. desestructuró la, toda la zona. O sea, los, los niños de dos lugares de por aquí tuvieron que marchar de casa para estudiar Fuera. por ejemplo, mi hermano, su hermano Branca ahora tiene 30 años, con weypañadas tenía que marchar de casa a estudiar a SOS, a una escuela hogar. Un no sé si a ver, bueno es difícil de entender, pero pues que la gente se pase una idea de lo que puede suponer de a un niño de, de güey dañadas estar toda la semana fuera de casa y no solo poder a lugares cabos de semana y solo ver a los países los cabos de semana. Después también, pues, muy, o sea, en vez de tener más servicios, pues lo que supuso el pantano fue que cada vez tuviera más servicios y, más, y era un lugar que era un referente en toda la, en toda la zona y eso y era como un motor económico donde vivían casi, casi mil personas y pues la desaparición de estos pueblos, pues ta, ta toda esta zona fue, fue horrible. La fiesta de que yo moriré en los brazos de tuya, Fede. y ya ya, hicimos, ya ya podemos continuar Eso pues en, en los años pues apareció un proyecto del actual recrecimiento de Yesa Este proyecto en un principio eh, balazaba diferentes cotas el proyecto inicial bajaba la, la cota alta la cota alta supondría la inundación de, de todas las tierras, tanto de Arcieda como de Mianos, la mayoría de Inundaría en principio lugar de Sinuez. Sin embargo, después, tras ayuda y diferentes modificaciones de, de este proyecto, pues se desestimó la cuota alta y actualmente se baraja la, la cuota media. Las razones por las que nosotros históricamente nos oponemos, repulsamos o pantano de yesa o entibio de yesa, Son fundamentalmente el impacto al patrimonio cultural se inundan más de 22 kilómetros por camino de Santiago, el impacto medioambiental, el, el, el crecimiento de la de belleza supondría la inundación de varias cepas, zonas especiales de protección de aves y zonas lig, lugares de interés, de interés comunitario que son protegidas por la Unión Europea y pues lo que denunciamos también es de, el gasto público en eh, Antigua Belleza, el presupuesto inicial de Pantano eran más de 100 era 105 millones de euros actualmente ya hay un, pro, un presupuesto que supera los 300 millones de euros así que se ha triplicado el presupuesto inicial del de Pantano una cosa que es completamente vergonzosa en una situación actual de crisis, porque se están cerrando escuelas se están cerrando hospitales que se está destinando tanto dinero para estas obras faraónicas, ...pues que una cosa que, que lleva vergüenza... ...y nos tenemos que replantar ...porque están fernos nuestros políticos... ...y después pues, más razones... ...por las que nos oponemos a Yesa... ...y al tema de seguridad... ...en el 2007 aparecieron... ...varias grietas en la laber izquierda... ...en la laber izquierda del antiguo... ...y eso, eh, ...se demostró que salían desplazados... ...más de 3,5 millones de, de metros cúbicos de tierra... Diferentes geólogos independientes como el profesor Antonio Casas de, de la Universidad de Zaragoza, han hecho estudios y el resultado ha sido claro, el proyecto de yesa ya completamente inseguro y en su momento René Petit, el actual ingeniero de, del actual pantano, ya visió que, que era completamente peligroso un recrecimiento de yesa y que él con los estudios que ya tenía en la época atrevería a atrever a garantizar la seguridad de un recrecimiento? Yo, y... eh, perdona, digo. Y... no, no, yo eh, me pienso, y corrígeme, que puede estar, que uno de los motivos más importantes está a refusar o, un tipo de Yesa que, que, que querés vivir así, ¿no? Si irá, bueno, de en Caracas de, en Caraca de, de Cabacuán, y perdona, que zague la interrupción, ¿no? En Caracas de Cavaquan eh, eh, nos quieren hacer, ¿cómo decir? Eh, o sea, cal refusaros los proyectos que, que atacan que atacan nuestros lugares y tal por cuestiones ecológicas, por cuestiones patrimoniales y tal, que también son ciertas, pero la cuestión más importante es que queréis vivir en, o, en o vuestro lugar, ¿no? Sí, este era un bueno, argumento que siempre guardamos al final y que, pues, para mí personalmente y para el lugar de artiga yo más importante que yo, que nosotros queremos vivir aquí. Nosotros animamos estas tierras de las que hemos crecido, las tierras de las que han vivido nuestras familias durante generaciones y generaciones, y son tierras pues que forman parte de nosotros también. Yo no sé. Supongo que tachen de, de grandes ciudades y eso pues puede ser una complicado de, de entender, pero no sé, tan nosotros estas tierras las armamos, son las tierras donde don vienen los nuestros antepasados o somos seguros que vienen descansando ahora. Y no sé, nosotros lucharemos por estas tierras todo el que el que carga porque No somos convencidos que aquí día futuro que queremos seguir viviendo Basti y faremos el que, pues eso, cualquier cual, cual cosa para defenderlas y para y luchar como ya lo han feito nuestros padres y lo continuaremos pende a eso De eso no, no, no hay ninguna duda. De acuerdo. Continuamos. <tose> <tose> <tose> Enragé Qui ne cherche Qu'à ronger Ronger le corps D'un homme Toute sa vie Désigné L'espace Confiné Quatre murs Enragé Étouffer les Certitudes De fin à l'âme Et combat Au bien Regarde Brie le vantage Impuissance Du courage Le démon De la vie Tu en Tu Oh! pues continuamos Te recordamos? Istoye, Radiotopo Istoye, de Estrella Estrela, a emisión de bueno, no pasa 24 horas, pero de la Dicaranue y en Aragonés y en Catalá y Istoye, Espendemos a Tierra espacio, eh, bueno, pues a taracentarnos una miqueta, las campañas eh, de a Tierra que hue eh, eh, se hemos eh, levando, levando a cabo en, en Aragón y de lo... Eh, Este, eh, bueno, en cara de eh, Mazmata, que lleva una colla bretona, y a suya canta andencos que ya meta en bretón, meta en francés. Bueno, pues, eh, pero como me he hoy, pues, pues la, la mesa y punto, ya está. Bueno, pues eh, continuamos con la entrevista, continuamos con las preguntas, eh, continua compañero. Sí, bueno, eh, hemos principiado con, con la historia, bueno, primero que al decir que, bueno, no, no, no hemos explicado Guaire lo que ya es a Tierra, ¿no? Que podría decir que hay una plataforma en defensa por pues eso, de, de todos estos eh, lugares, de todo esta ching que quiere continuar viviendo en, eh, en en la suya casa de, de toda la vida y que se oposa a todo este desembolique desorbitado y a todos estos entibos eh, que, que quieren llevar a cabo, pues, pues eso para pa, pa ver pocos, ¿no? Eh, ha charrado eh, antes de De, de historia de Artiega, del antiguo de Yesa más que más, pues ya no es de, de mitos a otros antiguos pero ahora yo me querría centrar en lo que lleve la actualidad, ¿no? eh, tal que hemos pasado por, por la carretera de artida veíamos eh, como, pues lo que, lo que decías, ¿no? que como o territorio ya lle ya cambiando, ¿no? una imagen de Artiega que tenemos y que de boti bolillo ahora ya vemos unas columnas que son sortiendo eh, en una carretera que, que tasamente se, se, se va a tocar en hasta guerras yo que sé 20-30 añadas ¿no? y, y que ahora son sortiendo unas columnas y son principiando a construir eh, una autovía carretera que ante más, veíamos que aunque más se desembol están desembolicando y en Artieda porque entonces, la autovía otra no que lleva va donde Artieda Tachaca ya prácticamente altura pero eh, allí pues, pues ya son principiando y se son encenagando ¿no? con, con lo que llegáis a Zona. ¿Cómo, ¿Cómo veías? Eh, el entivo ya pues si sí no se veía, pero creo que también continúan las obras. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar cómo ve la situación de esta, todas estas obras que, que se van han cabo? Bueno, esta año esta ha sido una año especialmente complicada para, para nosotros, para la tienda artiera. Principalmente porque en el mes de abril comenzaron, vinieron a estropear, no venían... desde hace tiempo y lo que creaban es propia de las para la construcción de un puente que comunicaría la, la autovía que yo entiendo ahora con la carretera que entra que entra lugar en principio este puente y una obra que son las grandes columnas estas que se ven Que es increíble con lo, lo rápido que lo que los ¿no? Sí, sí, y Entonces, comparado con los nosotros tramos de la autovía. ¿no? Pues yo creo que puede ser una de las pocas obras del estado ahora mismo de que funciona así de rápido pero y son unas columnas súper grandes las estoy viendo ahora mismo desde casa que la verdad que destrozan todo el territorio, todo el paisaje y la idea que tenían era que este puente comunicara la autovía con la carretera de acceso al lugar o lugar de artiera Lo que pasa es que este puente, solo llega a contemplar este, este puente si, le, si existiera la cuota alta, es decir, este puente solo sería necesario en caso de que el pantano fuera lo más grande posible. Lo que pasa es que esta cuota alta ya viene desestimada, entonces este puente en principio no sería necesario, pero sin embargo hoy encendó. Fin, no. Nosotros pues hemos convencido de que esto llegue... una estrategia de muchachos de la conservación hidrográfica del Ebro que ya se ha tomado el tema de artiedad como, como una cosa personal y pues llena menos de castigar al lugar que he está resistiendo durante tantas semanas y luchando contra la antigua belleza y dando tanto mal y por eso yo se esta obra y esta obra ha costado cerca de De 10 millones de euros o sea que vemos que pues lo que decía antes no que ya estamos en una situación de crisis donde parece es que no había dinero para para cosa y las 100 se está metiendo 10 millones de euros en una obra que ya innecesaria y que lleva una traza de destrozar un territorio antimás que ese puente so, no, anti más que no haya necesario para que, o sea, para que se recrezca el pantano en caso de que se hiciera hay muchísimas señales en cara, pero este puente y estoy allí y trazando Yo creo que yo, como una forma de recordarnos a, a la gente que cada día veíamos y las colinas y nos demos cuenta de que están allí y, y que ellos quieren tirar quieren tirar para adelante. Sin cara que no se pueda hacer un antiguo en los en los 10 años veniens. O sea, que una, una... mena de de, de de recordatorio da amenaza que, que tened que que quieren el que ten que tened. Porque lo que son lo que son las obras de de propio antiguo, y bueno yo fue mucho tiempo que no las veo porque ahora ya con pasas no, no se veía de una carretera, pero ¿cómo van? nos puedes, nos puedes decir cómo en esas obras. Bueno en encar continuan en, en las obras pero la, la verdad es que, que son muy preparadas. No no se veía que que estén construyendo o sea en principio tienen que ser una nueva presa que será mucho más mal que la otra presa y todo esto no, no se ve así que son trabajando en las laderas han tenido muchos problemas por lo que comentaba antes de las grietas han llenado una ladera gigante de cemento el ambulonau, y por ejemplo este invierno un día que llovió mucho pues se le petó o sea, todo el bulonado que habían feito para aguantar la ladera reventó y lo que yo entiendo ahora yo, es sobre todo el trabajo de estabilización de las laderas porque tienen miedo de eso que se les están cayendo tabasos O sea, y somos de este mismo invierno, o sea, no, no de faltos sí, añadas o tres. O sea, este es... mismo invierno se les ha reventado un, un buvenauro de, de cemento que tenían conteniendo las laderas. O sea, lo poco que son fumos, o sea, antima se les son esclatando, o sea, y son corroborando lo que vosotros ya diciendo de fañadas, ¿no? O sea, que hay un terreno inestable, ¿no? Sí, nosotros, pues, y sobrellemos que el tiempo nos llevan de la razón a nosotros, y que cuanto más añadas pasan, pues, parece que las cosas que decimos nosotros se van cumpliendo. y eso, pues también llega menos esperanza que nosotros que, que el tiempo nos y estando la razón nos lleve estando la razón desde desde fa ya y esperamos que pues hizo que por fin pues llegue un día en que viva una una administración responsable que se dé cuenta de las cosas y que la opinión pública de Aragón se dé cuenta de la barbaridad que se llevando en este territorio y que ya se ha feito en todo en todo Pirineo. Tenemos en mente como nunca llorar Ante Pues ya nos estoy charlando sobre, sobre la Artieda bueno, en, en, en la en la conversación ha ido su, sortiendo temas de las expropiaciones bueno, ya con la construcción de Puen que es un centro, bueno, entre Autobien y en otra Artieda, y bueno, pues eh, quería preguntarle pues si... si ¿Qué, ¿Qué pasando con las expropiaciones no? Fa eh, poco veíamos unas imágenes y unos vídeos de cargas policiales, no? Cargando contra los eh, habitantes de, de un lugar chico ronco martiega O sea, ni, ni, que han, ni, ni que estasen peligrosos, no? Eh, unas cargas policiales, de hecho, en que se oposabais esas expropiaciones eh, ¿Nos puedes comentar cómo llega la autoleía de ese tema? Sí, es... Bueno, decía antes y nada han venido a expropiar diferentes pegadas. Al principio del año vinieron a expropiar el bien. por el tema del puente y ahora llegan expropiando para la construcción de una gravera que es una obra complementaria al, al antiguo y por ahí move, moverían tierra y eh, llegan expropiando y una, un, un camino, una gravera para la que solo necesitarían 6, 6 hectáreas y están expropiando 60 lo que yo enfrento si el camino pasa por, por, por el costal de un campo llegan expropiando el campo entero Y claro, eso hace que exploten en 60 hectáreas, siendo que solo necesitan seis Yo pues, quiero decir que, pues, para la gente de pues, son momentos complicados, o sea, aquí lo charlaba ayer con un miopay, pues, somos tan humildes agricultores, ganaderos, que han vivido aquí toda la vida, que me y orgullosa de, de, lo, de lo que fa, de luchar de por, por tierra y es complicado bajar allí y encontrar a la gente de la confederación que te lleve que te lle una amenaza que son ya de... de añadas y añadas nosotros los jóvenes hemos vivido toda la vida con esta amenaza sobre nosotros y bajar allí y verla y a los de la confederación a guardia civil pues ya son momentos que, lugar o paso muy mal son momentos Claro, como tú dices, para una china agricultura, o sea, que te sacan tuyo campo en que has claro. trabajado toda la tuya vida, pues ya, por muchos dinos que tenden que, que, que, que creo que no tendrán, ¿no? Uh -huh. eh, y he sacado tuyo trabajo, y has estudiado trozos de vida, ¿no? Claro, o sea, sí que hay una compensación económica, pero es ridícula y nosotros no queremos ningún tipo de dinero nosotros queremos vivir en un lugar, en lo más perfecto toda la vida ...y trabajar de la traza que lo hemos hecho toda la vida. Y eso lo que pasó en las últimas expropiaciones... ...bueno, vine, vine a Noticias y de Zaragoza... ...compañeros a ayudarnos, como siempre... ...compañeros y compañeras... ...que la verdad que pues tan nosotros y un argüello ...pues que vi, viachen como... ...pues como hachendo los independentistas... ...y de Zaragoza... ...como... De, de otros lugares de la comarca, que se ha Manao y son de otras luitas, como en contra pantano de Vizcarrués o en contra de Mula Bueno, porque aquí la, la Chen dice, hostia, ¿y, ¿y esto ¿Y por qué yo pasando en Aragón, no? porque qué de la Chen con entonces sus eh, señales de Aragón? Pues claro, eh, caldría decir que, que no hay no una más en Artida, Aragón y uh un -huh. territorio en que se, se son cebando eh, a saberlo, ¿no? Toda la Chen de la Confederación Gráfica del Ebro con mitísimos proyectos, veremos que los han tumbado ya, pero es que continúan y continúan pues pues ahí, ¿no? hace esa presión, ¿no? sí, nosotros ahora mismo y una mica línea de denuncia que, que hemos portando ahora o sea, lo que pasa en Artigo es lo mismo que ha pasado en muchos lugares de Pirineo Aragonés y pues como son Jánovas, como son eh, el campo, como son eh Santa Liestra, vía... Bueno, Santa Liestra no creo... Vía muchos lugares de Pirineo bueno donde se han feito pantanos y muchos pueblos, Mediano, que yo uno de los más conocidos, sí. donde los pueblos han quedado abandonados y la gente ha tenido que marchar de sus casas. O sea, la el del Pirineo, los montañeses se nos han impuesto una traza de vida que ha nuestros lugares son nuestros paisajes son nuestras trazas de vida y a eso que... ...que va a pasar durante tantos años... ...es lo que quieren hacer ahora con Arqueda... ...nosotros lo que denunciamos es que... ...a poco salía en Aragón TV... En ...un reportaje sobre el mediano, ...todos charlan de qué pena... ...lo que pasó en, en estos lugares... ...pero es que eso que pasó en tantos lugares... del Pirineo ...es lo mismo que, que queréis hacer ahora en, en Arqueda... ...y nosotros queremos... ...de mi aviso que hay una traza de vida. ...quien pone la Confederación Hidrográfica del Obro... ...que viene me predemocrático y fascista... Este, tra ...este trazo de vida y de hacer las cosas... que pone la Confederación Hidrográfica... ...quiere destruir la vida de Artía... ...como ya destruye las vidas de tantos lugares de ...y si eso es lo que nosotros denunciamos... ...y yo de paradójico... ...porque el último día de, de las expropiaciones... ...justo en el momento... ...bueno, llegamos en una carretera... incluyendo que entráramos de la Confederación... justo cuando llevamos leyendo Manifiesto, recordando, Itoy, recordando, Hanover, recordando Tierman, y recordando Janova, recordando Tierra de tantos pueblos abandonados de Pirineo fue cuando precipitaron principio eran las cargas uh -huh. la situación fue esa, nosotros llevábamos una pancarta que también recordaba a todos estos pueblos y nosotros estábamos allí de forma completamente pacífica defendiendo pues a nuestra tierra y a nuestra traza de vida y convencidos de que llevamos tanto correcto y lo que pasó, representantes de la confederación ni se acercaron, y de repente, pues, los antidisturbios de, de la Guardia Civil cargaron contra los contra otros y eh, algo, yo no había vivido una cosa igual en, en la vida, ¿sabes?, porque yo llegué ahí con los míos hermanos o mío, mío pai, o mi mamá y también llegué allí, los míos vuelos... Y ver que le están pegando tu pai pues tiene una impotencia increíble, ¿no? O sea, yo creo que nunca había vivido una situación así. Pero no sé, yo muy orgulloso de, de la Chenda artiera, todos aguantamos allí. Yo creo que al final se man, se marcharon porque vieron que, que si querían pasar por allí tenían que, que matar a alguno porque Achen lleva convencita de que nadie pasaría por donde nosotros llegamos ...y no sé, al final pues la actuación de la policía se saldó con más de, de tres heridos... ...que tuvimos que ir al centro de salud de Berlín, tenemos dos partes médicos... ...y supuestamente, que es lo que dicen, pues por sus guardias civiles suyos heridos... ...algo que parece ridículo, ellos llevan cascos, escudos... protecciones por vía sí, vídeos, fotos y todo todo lo sí, sí, <risa> no. ahora, sí. ahora mismo ahora mismo continuamos charlando las consecuencias, ahora mismo pero también entres, miente de musiquita <tose> The parabolic freedom, Lord. The most important is the right to choose. This is the parabolic freedom, Lord. We can change the channel. We are no slaves. Sene na bu, musti ya menda. Choti dio sene nene, Ayer custe mis padres de la cuesta, en un carro fama jamás bus mi nu Ega de te meten los topac. Satelite una eta percuadilla, acarpo hasta pusa tuac. En alias eta eta pisula, por carica me conoció bacará. Papá no suelte a libre antes clase tuac. Capital amarro soal chalac. Era cumple yo banderas ayer te señala. Es melada antenas y traso barro. Televisa pantalla es quifo catuac. Y continuamos, ya son, o sea, no manca que cuatro minutos, las diez, que llegue un momento en que acende el rock -tubernio. eh... ...habría de en y me presiono que no ya agarra problemas si, si les disfrutamos si eh, cinco minutos... ...está a rematar de charlar con un compañero que, que llegue del otro cabo del teléfono... Que, ...que llegue aturando Yesa de Río Aragón, de Artieda... ...y que nos remate de, pues eso, de, de contar qué pasó con las expropiaciones... Eh, ...con las expropiaciones en, en Artieda... ...que pasó con H de la Confederación de la Guardia Civil... ...y los actos de solidaridad que... ...bueno, pues contra esta represión... ...y en, y en esfensa de, de Artieda y, y de la y montaña... Eh, ...pues ya iu en Artieda y habrá en Zaragoza. ¿Nos contabas, Sí, pues desde Villar de las Cargas ...pues ya ha habido una presión social muy fuerte... ...el tema de Artieda tornó a salir... ...en los principales diarios de Aragón... muchos partidos políticos eh, y organizaciones y asociaciones se posicionaron en, en contra de lo que ha pasado exigiendo la dimisión de del delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro como los principales responsables de, de lo que ha pasado. Eh, a consecuencia, yo creo que, que, que se veía muy claro quiénes habían sido los malos y quiénes somos los buenos ...y tendrán que hacer algo porque os mucho muy mal y quedaron en evidencia... ...y lo que han feito ahora, pues para castigar una vez más a la chen de Arquiva... ...y a la chen que luta contra el recrecimiento de belleza ...pues han llegado diferentes citaciones para, para declarar primero en, en los cuarteles de la Guardia Civil... ...y después en los tribunales Son ya 8 personas que son imputadas, se les acusa de públicos, se les acata la autoridad... y las lesiones graves a, a la guardia civil nosotros creíamos que una barbaridad que la que llevamos allí no hacía cosas solo protegerse de, de los golpes y que la chenque ella pues solo yo culpable defender la tierra de tener la dignidad de, de luchar por por su futuro y por o pasar que dos, dos, dos, dos pa, pais suyos, eh, los los suyos país y los suyos pueblos y que nosotros hemos convencidos de que no no nos avergonzamos de nada que la chenque yo imputada pues lleva un ejemplo para, para todos nosotros y que no somos culpables de nada, solo de defender nuestro lugar y a nuestras tierras. Y un poco la política que se ha seguido ahora, pues de las imputaciones, además de, además de las imputaciones, también son plegadas varias multas económicas, y un poco lo que nosotros hemos fundado ahora son las autoinculpaciones, Estas autoinculpaciones eh, son Chen, individual, Chen que llega allí, que, que firma unas cartas en las que se denuncia lo que ocurrió y se autoinculpa de defender también el territorio y de ser ese día en la ciudad defendiendo, defendiendo a la de Arqueda. El principal día que recogimos estas autoinculpaciones fue el 10 de noviembre, que un día que pasamos como una, un mes después del día de, de las cargas, pasamos una trolada aquí en Artiega, donde vinieron chen de, de todo Pirín Aragones. y lo que decía antes, la idea yo era recordar una mica, pues lo importante que... Bueno, actividad como ejemplo de, de toda la barbarie que se ha feito en las nuestras montañas. Para la ahí isla, vinieron chen de, de muchísimos lugares afectados por pantanos y... y antiguo, bueno, por antiguos bueno antiguos vino de bueno de País Vasco en vino de las terras de Ebre, en los países catalans vino también pues chen de hanovas chen de de tierra de Esco, y vino chen de del campo vino de de mediano vinió muchísima chen y fue un momento pues, muy emocionante ¿no? bate con tanta chen en verdad que decían que, que llevamos más de 2.000 personas aquí en la piedra ¿Y te acelerando de, de, de raíz ¿no? Pues es que seguimos unas pocas más. <risa> bien, ¿eh? Pero yo creo que esta vez se guardaron bien, pero... Quizás fue un día muy emocionante, charraron a escuchar, charraron a una persona que ha tenido que marchar de casa, pues ya, ya duro y al mismo tiempo pues llena eh, de no fuerza hasta continuar luchando ya no más que recordar que a su disculpações en en casa en cara se van plegando si el del nat tiene interés en en FR médico en culpación en la portada página web de cuagret cuagret eh .com tiene su PDF o documento que din pues bueno pues pues se lo se lo plegará Agradecido a Asociación Río Aragón, de acuerdo. Bueno y rematamos a escape, pero bueno, con el tiempo que que carga está, que charremos de una amiqueta de la manifestación de ese momento cumbre, no, de do 15 do quince de aviento contra el recrecimiento de esa en Zaragoza Eso es. O 15 de aviento, la próxima manifestación, un poco esta manifestación de como Eh, la conclusión, bueno, la conclusión no, y un paso más, pero es como la consagración de toda esta ley que se ha tenido, esta Ñara, ha sido una añada muy dura para la Txendártida, y un poco lo que queremos re reflejar, yo soy una manifestación, el discurso va directamente contra la Txé, la Txé es un órgano fascista que ha destrozado nuestras montañas y la traza de vida de muchísima chenda del Pirineo y, y de muchos otros lugares, Y lo que queremos denunciar y eso que la CHE y un órgano democrático fascista y que ya y que queremos una administración que sea responsable, que seamos cansos ya de que, de que vengan a nuestras tierras a arruinarnos la vida, y que queremos un futuro mejor, queremos Chen que sigan políticos que, que, que defiendan de verdad su territorio, que defiendan su historia y la identidad de todas estas tierras que, que conforman Aragón, y defenderemos eso y ahí pasaremos o, o 15 de diciembre a zaragoza para manifestarnos contra la fe ya más de 50 colectivos se han, han apoyado la convocatoria de cuadros y de la asociación río aragón para, para esta manifestación esperemos que sea una manifestación histórica que sea un día muy bonito y os animamos a todos a venir a, a, a esta manifestación por la dignidad del pirineo y porque Porque queremos una, una vida mejor para todos nuestros montañas y para los que, que llevas a ti. Solo eso. De acuerdo, pues recordamos que bueno una una amiqueta los ha copiando por esta regala, vamos a decir copiando hasta el sábado 15 de mayo, o sea, y cuatro columnas, al Tuacho que o han se ha chuntado las diferentes organizaciones, los diferentes ríos que que participan en la en la manifestación. Río Aragón 11 11 de maíntin en Plaza de Madalena, Río Chalón 11 de maíntin en Plaza San Francisco, Río Gallego 11 de maíntin en Plaza las Canteras y achen de del Tebre. 11 de en la plaza de pilar compleganza 11 y media en eh, confedera confederación hidrográfica del ebro y de pues, manifestación por todo el centro de zaragoza dica han eh, se plega en, no, a a a, al costado de la plaza del pilar y estoy de acuerdo sí. te recomendamos que, que veigazo cartel porque la verdad es que me haréis pena como salen todos los ríos todos los afluentes que plegan a nache y después pues, van todos juntos Dica de cada, de cada delta del ebro que llega a la plaza de pilar O sea, hay muy curioso cartel es una subiertas de América Latina y subiertas de, de Aragón los <risa> antiguos que, que continúan agrediendo y, y, est y estricallando Aragón pues eh, que esto compañero <risa> muchísimas gracias por la tuya participación en este espacio de Estrela Estrela en este espacio de Desprendemos a Tierra nos veíamos o 15 de aviento en, en la manifestación, espero Eso es. y nosotras eh, continuamos con el rock tuvernio que huee esperad de trobarlo de trobarlo sí, en aragón o millarrug de ciudad no han dicho que, que van a hacer pues al tu baixo, como pues, oh, como un programa de la corazón de Topinqui, que tampoco no ha dicho que, que, que, que van a hacer esta tarde pero bueno pues deseamos todos deseamos eh, ya son plegando y todos deseamos eh, continuamos emitiendo en aragones y en catalán y cada Dica a la fin de la chornada eh, y todos deseamos pues con música, ni en Aragones, ni en Catalán, ni en... tengo una tralanda, planta fuerte